Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. Este domingo 30 de octubre se realizarán las elecciones generales en Bolivia para elegir presidente, diputados y senadores. Será otra fecha en la que, además, la comunidad boliviana en el exterior podrá elegir el destino político de su país, desde los países en donde viven y trabajan, como aquí en Argentina. En ese sentido, la FM Bajo Flores se comunicó con el cónsul general de Bolivia en Buenos Aires, Ademar Valda, quien nos dejó unas reflexiones sobre el derecho ganado del pueblo boliviano a votar en el exterior. Antes de 2009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 También, Ademar Balda, cónsul general de Bolivia en Buenos Aires, nos recordó la importancia de Bolivia para nuestro continente, con la industrialización de sus recursos naturales, como litio para el futuro, y la idea de convertirse en el corazón energético de nuestra América Latina. Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.